Vamos a cambiar el ángulo de la información, nos vamos a ir a la información policial en esta mañana en vivo de la 106 con el comisario Fabián Berciera. Buen día Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día Carlos. Queríamos saber cuáles eran las últimas novedades. Eh, bueno Carlos, eh, el día de ayer, domingo, en la madrugada, bueno, un hecho fatal... Eh, ...se toma conocimiento que en la avenida Prolongación Moreno... ...Casi Ledesma, un vehículo Peugeot 207... ...bueno, había impactado, se había despistado... ...y había impactado en una alcantarilla y se había eh, comenzado a engenerar... Eh, ...bueno, constituido personal policial, bomberos y ambulancia... ...bueno, se establece que eh, luego de sofocar el, el foco ignio... Eh, ...bueno, la, un solo ocupante en el interior del vehículo... Eh, a posteriori fue identificado como Eduardo Enrique Moyano con domicilio en este medio de 57 años de edad eh, transitaba en el Peugeot eh, 207 patente KXG 955 eh, bueno, y por circunstancias tratase de establecer bueno habría despistado, impactado en la, en la alcantarilla para posteriormente comenzar a incinerarse eh, bueno, de acuerdo a las eh, pericias Por el momento practicadas en el lugar, eh, una, una, viajaba solo eh, bueno, y, y posteriormente fue trasladado a la morgue judicial de La Plata donde en el día mismo de ayer practicaron la operación de autopsia y bueno posteriormente fue, fue entregado a los deudos ...para la cristiana sepultura. Claro. Por esto se ha instruido una causa caratulada... ...homicidio culposo, eh, tomando intervención... ...la Fiscalía Número uno ...a cargo de la doctora Patricia Hortel. Perfecto. Hasta ahí la información. Sí. Eh, bueno, también en el marco de nocturnidad... ...se han eh, demorado una evaluación de identidades... ...como es Cristina, eh, en distintos procedimientos... ...bueno, pero en este caso... no, no ...se han determinado que no poseía ningún impedimento... ...12 personas masculinas, foráneas... Eh, bueno, al detectar que no poseen impedimento, bueno, han recuperado su libertad. Perfecto. ¿Eso cuándo fue, Fabián? Y esto fue, bueno, en madrugada del sábado al arribo del tren y eh, el domingo a la noche mmm, en la terminal de Micros. Ahí está, perfecto. Gracias, eh, como siempre, muy amable. Eh. Nada, por nada, Carlos. Hasta día. luego. Salud. La palabra entonces de el comisario Fabián Bergera en esta mañana en vivo de la 106, sabiendo lo que sucede.